Bueno, muy buenos días. Este, bueno, esto surgió de un día que estábamos las dos sentadas acá tomando mate y se nos ocurrió la idea de hacer un roperito en principio, porque mucha gente está necesitando, vemos nosotros más que nada la necesidad que hay acá en el barrio y los alrededores, porque no es solo de acá. Y se nos ocurrió abrir el roperito y juntando ropa de nuestras casas, de nuestras familias, empezamos con esto ya ahora hace dos años. El domingo, justamente, estamos cumpliendo dos años, y bueno, también queríamos hacer un pequeño festejo con los chicos que asisten. Y bueno, siempre tratando de reunir cositas, tanto sea ropa, calzado, útiles, abrigo,、eh, que es lo que más necesitamos en estos momentos, y bueno, y los alimentos que necesitamos para elaborar la merienda, porque en estos momentos estamos pasando un momento feo. Nos hemos quedado sin nada, tanto en insumos para la merienda como en ropa y calzado, abrigo y todo eso. No, es, no, amo, no hemos podido juntar la suficiente cantidad como para cubrir a las familias que asisten. Entonces, por eso estamos、eh, en campaña de poder、eh, llegar a la gente, porque nos manejamos con las donaciones de la gente solidaria, por el momento. ¿De cuántas familias y chicos estamos hablando que aproximadamente se acercan aquí a este espacio? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet.、Eh, sí, vienen más o menos 37 chicos, entre esos tenemos eh, abuelos, eh, mamá, papá, bueno, se suman todos. Y no, como dice mi compañera, no solamente gente de acá del loteo, sino que del 30 de marzo, de, bueno, de alrededores, ¿no? Así que, bueno, por ahí se nos hace muy difícil, ya que por ahí contamos con la ayuda de la gente, la más solidaria. Este, en este momento no tenemos nada、eh, para. Para hacer, volver a hacer roperito ni la merienda, así que tratamos de, de ver, a ver por ahí, quizás sacamos plata de nuestro bolsillo para comprar leche y bueno, insumo para. Pero bueno, no es mucho, pero tratamos de, de lograr que alcance, ¿no? ¿Han podido tener comunicación,、eh, bueno, con otros merenderos o incluso con, con alguien、eh, de municipalidad o alguien que, que ustedes puedan decir. Miren, estamos atravesando por esta situación. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? ¿Se ha acercado alguien a tratar de ayudar? t e Estoy hablando desde la parte、eh, gubernamental, ¿no? No, por el momento no hemos ido nosotras sí, a tocar puertas en el municipio. Nos han dicho que sí, que nos van a ayudar, pero hasta el momento、eh, por ahí ha sido muy de vez en cuando que nos han acercado por ahí un p a c k de leche, azúcar o、oh, algunos kilos de harina, pero no es siempre. Y este, no, no, no tenemos、eh, una respuesta así que nos den todos los meses, que es lo que a nosotros nos haría falta. Hasta acá no,、eh, han sido promesas y bueno. Nos han atendido bien y todo, pero hasta acá no hemos recibido la ayuda necesaria como para poder seguir. Sí, agradecemos lo que nos han dado, porque nos han ayudado en varias ocasiones con cositas así, pero ya te digo, esporádicamente, no es siempre. Y lo que necesitamos nosotros es que sea un poco más continuo para poder、eh, tener la merienda en el momento que la tenemos que dar a los chicos que vienen a buscar la, la leche. Bien, entiendo. Bueno, recién me comentaban entonces que están planeando algún tipo de festejo para, por el cumplimiento de los dos años de este espacio.、Eh, imagino que más allá de, bueno, del pedido, ¿no? de reiterar el pedido a quienes puedan acercarse a colaborar, también、eh, acercarse a celebrar y a conocer también un poco más e l espacio. ¿no? Así que si me quiere contar qué es lo que ya tienen decidido para el festejo. Bueno, sí, como decía mi compañera, ahora el domingo ya vamos c u m p l i d o dos años con el roperito, porque e m p e z a m o s con roperito, después bueno,、eh, agregamos la merienda, porque vimos muchas las necesidades. Así que, y bueno, ahora el domingo hacemos, cumplimos dos años y estamos necesitando, sí, por ahí alguna ayudita con el tema de, qué sé yo, factura, leche. Unas tortas por ahí para, para festejar ¿no? el cumpleaños de, y más queremos agregar los cumpleaños de todos los nene también que vienen y que existen al merendero, así que hacemos todo s junto. s Bien, buenísimo.、Eh, ¿Están en contacto con la red institucional del barrio que funciona aquí en la capilla? No, nosotras no participamos nunca en las reuniones de la red. Nos han invitado, pero no, no vemos solución ni ayuda de parte de ellos porque no. Nos brindaron un, un espacio en la capilla, pero teníamos que estar esperando que vengan a abrir, que vengan. Una hora, y en una hora no podemos hacer nada, es muy poco tiempo. Y no, no, no, no estamos en contacto con ellos hasta acá. No se han acercado ellos ni tampoco nosotras hemos participado allá. Bueno, chicas, muchas gracias y quiero que, bueno, que nos comenten、eh, dónde se puede acercar la gente, bueno, la dirección o dónde puede acercar las donaciones, ¿no? si tienen algún número, bueno. Sí, mira, el merendero roperito está en la calle 106, número 122 de Herloteo Silva. Y mi número de contacto es 601167-Suyanet. Y ahí mi compañera te pasa el número de contacto. Bueno, sí, si alguno quiere colaborar, que será todo de mucha bendición para nosotros y para las familias. Estamos acá, como dijo mi compañera, en la calle 106, número 122.、Eh, mi nombre es Ingrid, mi número es 2920-2941-24, por cualquier cosita. Y bueno, voy a aprovechar esta ocasión para seguir este, haciendo el pedido a la gente de ropa, calzado, abrigo. Porque es lo que más estamos necesitando en este momento, y bueno, también las cositas que puedan acercar, ya sea leche, azúcar, harina, para poder continuar con esto, va a ser muy bienvenido.